De 5 a 8, una menos en Canarias. Te acompañamos en la vuelta a casa. En la vuelta a casa. Play, p l y kiss. Con Ricky García. Con Ricky García. I hate the world today. You're so good to me, I know, but I can't change. Tell you, but you look at me like maybe I'm an angel underneath Innocent and sweet Yesterday I cried You must have been relieved to see the softer side I can understand how you'd be so confused I don't envy you I'm a little bit of everything I'll roll into one Sure、that when I start to make you nervous, and I'm going to extremes, tomorrow I will change and d n Y sobre todo en órbita. El título tremendo se llama Bitch. Las 6 y 12 minutos, una antes i s t a s en Canarias. Hoy es día para dedicar. Dedication Day. Bueno, que si quieres estar en directo aquí conmigo y dedicar una canción, puedes hacerlo en nuestro número de WhatsApp. Nos llamas y nos dices, oye, que quiero salir en directo en el programa, nos llamas, ¿vale? 606-712-658, como ha hecho nuestro amigo Eusebio. Hola, Eusebio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Eusebio? ¿Desde dónde nos llamas?、Oui. Desde Tarrasa. Bueno, provincia de Barcelona. Eusebio, va. Sí, a quién quieres dedicar esta canción? ¿Qué nos cuentas? Va. Pues me gustaría dedicarle esta canción a, a mi mujer, aunque queda un poco así dicho, porque son muchos años los altibajos, las cosas buenas, cosas malas. Bueno. Muy y、bien. siempre, bueno, yo soy una persona que me gusta dedicar y hacer un poco el detalle sin esperar un día en concreto. Y me contabas que te, fuiste, que te fuiste a Viena, ¿no? De vacaciones y que tienes una anécdota allí, ¿no? <risa> sí. Cuéntame, ¿no? Bueno, cuéntame. pues el, viaje de, el, el viaje, de, bueno, de, viaje de novios y, bueno, lo típico de la ciudad: va p a s e a n d o va visitando. Eh, por aquí, por allá y、sí. cero idiomas. Cero idioma. Bueno, pues en uno de esos paseos, bueno, se me entron ganas de ir al servicio. Uy, como a cualquiera. Uy, sí. Sí. Uy. Ay, ay, ay. Entonces, bueno, aquello que dices, por un poco el c o r t e d el idioma, dices, ¿sabes dónde me meto? ¿Sabes dónde puedo ir? un sitio... Y vas esperando, vas esperando, vas esperando. Y ya, bueno, entre color púrpura verde, ya fosforito, mi mujer pasó de la cara de preocupación a partirse la caja, mal dicho. En una de esas avenidas tan bonitas que hay allí, encontramos un letrero de servicio público,、sí. lo cual son unas, unas cabinas. Y van ¿Sí? con moneda. Bueno, pues aquello que lo encontramos, ir buscando moneda, moneda, moneda, moneda, hasta que por fin la encontré. Y bueno, solamente te lo digo en. Entra moneda, sal moneda, entre yo salgo yo. O sea, un superman, te lo voy a decir. <risa> o sea, a q í Sí, sí, no, digo que tuviste i s un gran momento de placer, ¿no? s e vio? e s t r a t o s f é r i c o se podría decir.、Sí. De todas formas, te voy a decir una cosa. La próxima vez que quieras un momento de placer en Viena, vete al Hotel s a c h e r y tómate una porción de su tarta y luego me lo cuentas. <risa> Pues, pues, si quieres, te envío, te envío un audio porque estuvimos allí. La verdad, que fue esa tarde inolvidable por una banda y el, y el hotel SH por otra. La verdad, que es muy recomendable y a todos aquellos que quieran viajar es un sitio inolvidable y vale la pena. Pues, muchas gracias, Eusebio. Esta canción va dedicada para tu señora. Es la de The Cure, se llama Close to Me. 15pm、mm.、Lo m e j o e s s h a c t a h l t o s gonna be the day that y r e gonna h r o t a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 Alaguer Que se llevan t a n b i e n como c u a l q u i e r pareja de hermanos en la vida. Oasis, este fue, este fue su primer éxito la canción con la que los conocimos. Con la canción la canción con a n n c c i ó la que aprendimos a amar a estos dos tipos. Oasis, o n e r Wall. Vamos a recibir a nuestro amigo Esteban desde Barcelona, nuestro Dedication Dele. Ella ha preferido dejarnos un mensaje grabado. Education Day. Hola Ricky, equipo. Esteban desde Barcelona. Bueno, quisiera dedicarle una canción a mi amigo Quique, que se fue el otro día con la bici a hacer una ruta de cuatro días y el último día se me cayó. En fin, que se mejore mucho y pone alguna, alguna de la vuelta a ciclista, a ver si se anima. Venga, gracias. Pues c l a r o que te la ponemos, Esteban. Es la canción de la vuelta ciclista. Azul y negro. Sí, me estoy volviendo loco. すごい。 Esta canción del 1 al 10. 35 mil. Por supuesto, sería Bonnie Tyler holding out for a hero. Bueno, tenemos nuestra línea abierta. Te recuerdo, el teléfono es 606-712-658. Hoy se ha transformado en teléfono porque si quieres entrar en el programa en directo para dedicar una canción, nos llamas y podrás hacerlo. 606-712-658. 712-658. ¡Esperas! ¡Vamos! ¡Maca! r Ricky García en Kiss. ¡Come on! ¡Play Kiss! ¡Oh! ¿A qué i n le gusta Coldplay? Momento para sumergirnos en su paraíso. o Back to the world, but it flew away from her reach. So she ran away in her sleep. Dream of p a r a d i s はい、私はジョニー。この前、この後、コープレイ。はい、私はジョニーズ5。l い、私はジョニー・カレイ。はい、私はジョニー・アドムズ。はい、私はジ o ニー・アドムズ。は m 私はジョニー・アドム Hi、t Hi、あなたはジ i あなたはジョ Hi、あなたはジョニー・アド Hi、あな s Hi、あなたはジョニー・アド Hi、s なたはジョニー・ア Hi、s ピンポ s You're、oh, t a k i n、oh. g Haga lo que haga, no importa. Cuando escuchas canciones como esta, el ánimo se pone por las dúas. With me up before you go. Gran canción inolvidable de los tremendísimos. One Dedication Day. Bueno, pues nos vamos a ir y en directo hasta Canarias, porque a l l í está nuestro amigo Juan Manuel. Hola, Juan Manuel. Hola Ricky, buenas tardes, hola a todos. ¿Qué tal? ¿Qué est ¿Cómo estás? ¿Qué nos cuentas, Juan Manuel? Bueno, o q u e te voy a contar? Un poco f a s t i d i o o s por la situación ahora mismo que estamos viviendo en La Palma, y lo estoy viviendo un poquito de primerísima mano.、Eh, te comento, soy militar y estamos colaborando estrechamente con, con todo el pueblo de La Palma. Sí. Y nada. Poco más te puedo contar porque están todas las noticias, estáis viendo todo lo que hay al día y, y es lo que hay. Y tú o sea, que estás ahí en primera línea, Juan Manuel, ¿qué nos puedes contar? ¿Cómo has visto la situación? ¿Cómo está el tema? ¿Qué está pasando ahí en realidad? Mire, imagínense una película de terror、eh, mezclado ay, ay. con Jumanji y demás. O sea, te lo cuento con un poco de humor, pero es la realidad. Sí, sí.、Eh, sí. Hay, una parte de, hay una parte de la isla que no, no está nada tocada, que parece que no ha pasado nada. Pero la parte fea, la parte del centro neurálgico, pa la parte del volcán, es algo totalmente caótico. O sea, es algo terrorífico. Oye, algo pues, mira, malo. pues mira, Juan Manuel, ¿sabes qué vamos a hacer? Le vamos a dar la vuelta. Y en lugar de que dediques tú la canción, te la voy a dedicar yo, a ti y a todos los que estáis ahí echando una mano a la gente de La Palma en esta situación complicada. Muchísimas gracias, Juan Manuel. <risa> A ti, Ricky, y a Leo también. Muchísimas gracias, Ricky. Bueno, oye, que te voy a poner una canción que estoy seguro de que te va a encantar. Mira. 80, se 80, llama 80, Everybody、90. Needs Somebody to Love. Bien.、Yeah. <risa> gracias, Juan Manuel. A ti, Ricky. Gracias, un abrazo. Con ustedes.、So so、Blues Brothers. Yo i r o s a l u a l e p t a m u i d n Join us here in the Palace Hotel Ballroom at this time. We do sincerely hope you all enjoy the show. And please remember, people, that no matter who you are, Hello、no. Estos son ellos. m a e y Fair, p r e t t y m o a r y Roxette. Ricky García en Kiss. Bueno, mira, te voy a contar un secreto, ¿vale? El secreto consiste en la fórmula para sentirse libre. Haces lo siguiente: abres tu navegador y pones KissFM.es. Una vez hayas entrado. Te vas donde pone podcast, lo despliegas y fíjate ahí la libertad que puedes tener para escuchar lo que más te gusta, los contenidos más chulos y divertidos que tenemos aquí en tu Kiss FM, cuando tú quieras y donde tú quieras, las mañanas Kiss, Play Kiss, Music Box, Siempre 80, Top Kiss 25, tus podcasts de tus programas favoritos en Internet, con total libertad, cuando tú quieras. Que mañana estás en casa, tienes el día dedicado a la limpieza, como por ejemplo yo. Sí, claro, sábados por la mañana aquí uno, ¿eh? arrima al hombro. Pues te pones el podcast y escuchas lo que te hayas perdido durante la semana. Bueno, te recuerdo que hoy es nuestro Dedication Day, 606-712-658, ese es nuestro número de teléfono. Llámanos, llámanos y nos dices: Oye, quiero dedicar una canción, quiero salir en directo. Y aquí estamos nosotros esperándote. Ahora, eso sí, llega Estefanía Vega para ponerte el día en el informativo de las 7 y las 6 en Canarias. Esto es Kiss.